que a veces no se tiene en cuenta, y es debido a la propaganda, lo etéreo del tema seguridad, eh, transformado ya no en seguridad, sino en sensación de seguridad, ¿me entendés? Pero hay que gobernar las sensaciones también, Gabriel. Hay que gobernar las sensaciones. Bueno, por, por, por eso. Eh, todos ellos, en realidad, si vos haces un sondeo en una opinión pública, nadie sabe si desarrollaron una buena gestión o fracasaron. ¿Por qué? Porque los medios te condicionan. Y yo bueno, creo que el gobierno en este momento no tiene las herramientas necesarias como para sostener esta política de la que estamos hablando. Está es decir, bien, pero el cap de meter un bocadillo ahí, si, yo si puedo. Te, te digo una cosa, acá acá hay un robo en la esquina, y la persona víctima aparece llorando por televisión, y se te derrumba buena parte del planteo. Es una actitud mediáticamente demagógica, porque pretende representar el todo por una imagen, pero lo hacen, y eso ha dado resultado, recordemos a Bloomberg, ¿no? Sí. No, lo que yo digo es, agregando a esto, eh, la la seguridad es un concepto que, que muchos de los sectores populares perdimos como concepto, porque y, inclusive lo regalamos. Entonces la seguridad era otra cosa, era lo que nosotros vimos hasta ahora, ¿no? este el concepto de seguridad el concepto de gobernar la seguridad eh, es un, es un prejuicio la seguridad como como fue malvinas en algún tiempo como fue la bandera argentina es así hay hay, hay conceptos eh, como el nacionalismo que fueron que que no solo que fueron apropiados por la derecha para decirlo de alguna manera sino no solo apropiados sino que eh, regalados también de este lado entonces Eh, eh, la, la seguridad en, en un proceso de industrialización o de reindustrialización, de recuperación del aparato productivo en la provincia, estamos hablando en general, pero eh, en este caso la provincia de Buenos Aires, que está dando pasos muy, muy importantes en cuanto a recomponer el aparato productivo en Buenos Aires la provincia. La seguridad en este marco, en este proyecto que es el proyecto madre del gobierno de la provincia de Buenos Aires la reindustrialización, la seguridad es cuidar a los trabajadores cuando vos tenés pleno empleo a eso creo que marchamos además en etapas, pero pero marchamos, al pleno empleo en, por supuesto eh, pleno empleo en las circunstancias en que nos va a dejar la pandemia y luego vamos a tener que ir calificando ese empleo, pero la idea de que todos tengan algo para hacer en la Argentina, eh, laboralmente, eh, le corresponde un modelo de seguridad que, que es eh, cuidar a los trabajadores. Por lo tanto, en, en, en un en un avance de un proceso de construcción de pleno empleo, eh, se van achicando los márgenes del robo por necesidad, por, del delito menor. Y va quedando el delito organizado vinculado pasa, a raza Daniel, Esto es verdad y es correcto, pero eso lo vimos fracasar debido a las campañas mediáticas en el período de mayor crecimiento industrial de la República Argentina del último tramo. Eso sobremediados de la gestión kirchnerista era considerado un fracaso Y nosotros con Eduardo Luis bueno, teníamos los datos en la pero, mano, pero en la provincia señalando que acá bajó, la provincia... bajó el en la Argentina. Por eso que estás argumentando. Si no tenés cómo comunicarlo adecuadamente, estás ah, perdiendo claro, una bueno. parte de la patata, aunque la vayas ganando. ¿Me entiendes lo que te digo? Eh, estoy de acuerdo. Estoy guarda, de acuerdo. Que, Yo... guarda que la Yo... narración de lo que sucede tiene su importancia supuesto, a la hora de penetrar determinadas zonas de, comprensión. de Hay, claro que la comunicación tiene que ver con, con entender, con comprender y eso tiene que ver con tener información y tener análisis pero pero lo principal es la política no es la gestión lo a mí no me preocupa pero que en, verle, en pocas a mí no zonas está en el el hecho como en seguridad lo que manda David? es el hecho pero en pocas lo que manda, estoy de acuerdo, es el hecho estoy de acuerdo y garantizar la seguridad en los barrios populares ahora bien Eh, si no hay una política de comunicación que narre adecuadamente eso, el tema de la sensación de inseguridad se puede instalar con ciertas sencicias, como ya se hizo. Hoy hay sí. más desempleo que en el tramo inicial, el, podríamos decir el segundo período del Kirchnerismo, es decir, no no el período Cristina, sino ya el de Néstor y después se potenció sí. la creación de fuentes de trabajo y sin embargo las campañas arreciaban la teoría del país invivible era continua y la eh, observación de en la Argentina no se puede vivir por la inseguridad era persistente y lo compraban. Por supuesto, lo que ya estaban dispuestos a comprarlo y lo compraban los propios también. Y si vos le bueno, decías, pero aumentó el empleo, te decían, no me vengas con esas cosas, acá hay problema de seguridad, mirá la televisión y te vas a dar cuenta. Esa era la bueno, respuesta. Pero sí, no, pero no ignoremos sí, sí. ese dato de la realidad. Es la configuración sino... de la realidad. Ajá si nos creemos que volvimos mejores, eh tomemos la experiencia pasada, la, la reciente, la de la de Leticia y Cristina, eh no solo en tema de seguridad, en el tema de calidad de empleo eh, eh, o, o vamos al pleno empleo, o sea, poniendo el eje del del modelo a construir o a reconstruir con, con eje en el trabajo o podemos fracasar. Ahora, si vamos con el modelo de trabajo aprendamos de nuestra propia historia reciente, de las experiencias recientes en la Argentina eh con Néstor y Cristina, porque el el el, el la, la la peor cifra que dejá de que, que dejó el gobierno nuestro en el 2015, mira que hay parámetros, eh, inflación que era en para la época era alta, en la en la cuestión de la seguridad la la dejamos tan baldiante. La, la ahora el el gran tema que, que, que quedó pendiente. Bueno, el tema pobreza, que, que era de 20 y pico, pero era alto, digamos, para la época. El, el gran tema, sin embargo, es el, la precariedad del trabajo. Es decir, el, el bueno, 30% eh, está, de, de quería llevar trans... en esa dirección, porque estás dando, eh, estamos charlando con Daniel Capanga, glass estás dando eh, por sentado algunos datos que nosotros chequeamos y nos parecen acertados, pero que hay que explicarlos. ¿Pensás que el gobierno está más afirmado en este tramo que está preludiando un 2021 de crecimiento, de desarrollo y de mejor situación laboral para los argentinos? ¿Pensás que va yo en esa sí. dirección? Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí. Eh, y aparte va a estar empujado por por, por la, la, la la presión de su base. La gran parte de la CGT... Eh, y los movimientos sociales, por ejemplo, que, que han presentado un proyecto que pone el acento y, y que casi con exclusividad en la generación de trabajo eh para crear miles y miles de puestos de trabajo a lo largo de un de un periodo, han presentado un plan quinquenal, digamos, este para hacer referencia histórica a la parte de este día, ¿no? Este Eh, que, que que es muy importante, yo no sé hasta qué punto el gobierno va a instrumentarlo eh pero pero se le va a acercar bastante, porque es una demanda muy fuerte ahora el otro día hablando con uno de los dirigentes de los movimientos sociales eh muy importante no como el gringo castro por ejemplo no sí. que que conduce la la, UTEC, la el, el sindicato de los movimientos de los movimientos sociales de mucha trayectoria un cuadro político él veía esto veía que estamos marchando hacia una hacia una etapa de, de generación de empleo que en, en la en esta en este proceso inicial va a ser empleo a como venga empleo empleo por, por eh, el, el recambio que va a haber de planes sociales a ocupar este horas laborales digamos que no es lo lo, lo, lo ideal pero es una transición entonces hay como una mezcla de digamos para decirlo un término político ideológico de desarrollismo como concepto y de peronismo como reformas estructurales digamos vamos hacia el, hacia el empleo y bueno lo dice siempre como por lo menos en los últimos días con mucho más fuerza el presidente no producción y sí. empleo. En cada en cada discurso aparecen esos dos conceptos como como ningún otro, ¿no? Me parece que hay un... que es un gobierno que se afirma en un rumbo que es un rumbo popular, digamos, bien popular. Correcto. Correcto. Hay un punto eh, que le explica la vida a la posibilidad de industrialización a la Argentina y que también la asume en una amenaza persistente, que es la monopolización del conjunto de las actividades. ¿no? La eh, en ese punto, en este punto sobre todo productos primarios, productos de primera necesidad, mejor dicho, eh, eh, tiene que desarrollar una tarea desmonopolizadora para lograr otro tipo de opciones. Eh, los formadores de precios siguen siendo los mismos. En eh, los últimos días hubo aumento de productos de primera necesidad, aumento de precios. ¿Pensás que pueden así como hoy eh, movieron el dólar pueden intentar un golpe inflacionario para damnificar las posibilidades de crecimiento yo lo, nacional? yo lo que pienso es yo lo que pienso que, que es integral el, el tema digamos no es de un no hay un, un, una vertiente o dos es muy integral el, la, la monopolización es un tema a, a a, de, a debatir en el en el gobierno anterior, el gobierno peronista anterior, el de Néstor y de Cristina, eh, eh no fue bien saldado ese debate porque había posiciones en el gobierno de que la monopolización ayudaba al diálogo. No sé si recordás. Sí. ¿Qué decir que sí, era sí. tener que negociar con pocos era mejor que tener que negociar con muchos? Era un concepto que existía allí en en, en esos años, en la década ganada. Yo creo que, yo estoy de acuerdo con vos, la monopolización a esta altura va a ser un freno. Ahora, también la extran extranjerización, porque ¿no? porque eh, ¿dónde, dónde, ¿dónde va a radicarse el, el dinero que se va a gestar de, de las empresas que van a dar laburo? Ese es un tema también. Y el otro tema que es clave, para mí es clave también, y tiene que ver con los movimientos del dólar, Porque lo, los movimientos del dólar, esta imposición de hoy a, a, a la, para la compra del dólar, eh, tiene que ver con, con que las reservas se van achicando y las y en, y en un proceso de, de reindustrialización las industrias necesitan insumos, insumos de, de, para fabricar, insumos productivos. Ahora, es evidente que necesitamos marchar hacia un hacia un, una profundización de la sustitución de importaciones, eh, que, que uh -huh. está muy pegado a la idea de, de industrialización, de industria nacional. Entonces, la sustitución de importaciones pare, eh, eh, empieza a ser clave en el, en el, en el andar de, de un proyecto de esta naturaleza. Si no, eh, ahí es una, una, una mesa que le falta alguna pata ¿no? y eso puede caerse digamos puede crujir me parece que es eh, muy integral el tema, muy global estoy de eh, acuerdo, que... bien bien eh, acá te manda saludos Carlos Zaira no sé si lo ubicabas dice sí, brazo sí, grande al tema zona a del campeonato trunco de la primera nacional bueno una serie de, de chistes relacionados con bueno a ustedes les gusta ese deporte viste eh, <risa> finalmente Capanga Eh, eh, sigue creciendo los contagios. Se apresuraron los estados en la apertura y si siguen creciendo los contagios, ¿la propaganda va a recaer sobre la gestión de Alberto? Es un riesgo, es un riesgo. Alberto creo que lo está viendo eso y entre otras cosas hace una semana o diez día días que se empieza a diferenciar en la mirada social tan condescendiente con la capital federal. Eh, de todos modos, hoy el mini, el viceministro de la provincia de Buenos Aires, que es eh, parte fundamental del AMBA, dijo que por primera vez observan en estas últimas horas una posibilidad de descenso de los casos. El, eh, las eh, las aperturas son las aperturas que que después de seis meses parecen inevitables Evitarlas, justamente. Pero no te olvides uh -huh. que no hay deporte, no hay escuela, eh, y están muy cuidados con protocolos eh, la actividad industrial y la actividad comercial. Eh, después sí está la, la cuestión de la voluntad de cada uno de cumplir o no cumplir algunos protocolos personales o sociales, familiares creo que ahí hay hay un problema que, que, que no se pudo resolver. Pero me parece que, que por un lado está más extendido el quilombo de los contagios porque aparecen ciudades que no estaban en el en la grilla, digamos, eh, y el AMPA parece empezar a, por lo menos por lo que dijo hoy el funcionario,